Muy bien eh, compañeros, pues, eh, estamos comentar los hechos y los acontecimientos que se han vivido en los últimos años, meses y a partir de los últimos días también que han sido importantes ¿no? en la lucha por la defensa del agua. Eh, ¿Cómo pues hemos llevado o sobrellevado estas, esta situación? Eh, pues eh, vamos en contra de muchas... Eh, circunstancias adversas sin embargo pues este el enfoque eh, eh, eh, verlo con la visión y la misión que hemos este, estimado, eh, yo creo que estamos todavía con la misma perspectiva de cuestión, pues de tiempo, estas cosas son así complicadas pero así este lo que ha venido pues a enrarecer el ambiente de las negociaciones y todo el entramado y complicado proceso de la lucha pues ha sido la la detención del secretario de la autoridad de Vica, y que pues nos informan pues que en el caso que pues, se venció el juzgado que lo requirió pues este resolvió a otro de formal prisión, esa es otra situación que tenemos que valorar de alguna manera pues porque definitivamente pues, yo creo que no es la forma y la expectativa que teníamos de, de la lucha.